¿Y por qué lo trata mal, señora Ministra? Para disculpar, porque ese médico dicta clases en la universidad trabaja en una clínica trabaja en el hospital todavía tiene un consultorio en su casa cuatro fuentes laborales tiene ese médico, por eso que trata mal en cambio los de los médicos que están bajo contrato y con el programa de mi salud creo que tiene la única pega, disculpen la expresión, la única pega que tienes con nosotros y por eso atiende bien trabajan bien Esos médicos ni siquiera solamente tratan mal a la gente, sino hacen mala propaganda todavía en la universidad a los estudiantes. Que la alcaldía así, que el hospital no, no tiene equipo, que el que el gobierno no trabaja, que Evo no hace nada. O se re, recibe tres, tres salarios, eh, diría yo, de la universidad, del hospital y de la clínica privada. La privada ya su vida, no nos vamos a meter nada. Pero creo que hay que hay que terminar yo discrepo, van a disculpar. Dice la ley, prohibido recibir dos sueldos, excepto docencia. Ocha caramba, con eso están respaldados. ¿Quiénes dictan clases en, en la universidad? Jueces, fiscales, médicos, Y son los que más hace, critican al proceso de cambio, son los que más se corrompen, son los que más dirigen la, la justicia, eh, son los que más controlan. Entonces yo creo que tenemos que... Hay médicos, un montón de médicos que no tienen ítem, que no tienen trabajo, pues hay que darle trabajo. Si quieren trabajar en la universidad, está bien, que trabaje en la universidad, pero que no se metan a la administración de la, de, la, de los centros de salud. Creo que no sé, yo sé que no es su competencia plena, pero hay que llevar aquí a nuestro diputado, diputados, senadores, deben mejorar la ley. Yo sé que van a gritar, van a chillar, pero no importa. El cambio no se hace con con, con mentizana y con vaselina, se hace hay veces hay que hacer cambios radicales.